APA, primero agradecerle al Intendente por la por la invitación, este, por el presente, este, la AFA siempre va a estar dispuesta no a colaborar, este, sabemos que es un aniversario importante y, y bueno, este tratar de, de que salga todo bien hoy, ¿no? estamos a gusto acá en la Río, la verdad, sinceramente nos están tratando muy bien, este, bueno, esperemos que el partido de hoy, que la gente vaya, disfrute, este, tranquila, los dos equipos se brinden no para la gente porque es un espectáculo bueno agradecerle a Sergio las la palabras que dijo para nosotros siempre sufrimos no porque uno no sufre con el básquet también sufrimos como te conté que faltaba no sé cuánto faltaba para salir a la cancha el otro día con España el martes y estábamos sufriendo porque teníamos el televisor en el vestuario y sufríamos este con el partido con Brasil que estaban jugando ellos ¿no? este, cuando termina el partido nuestro que nos calmamos un poco lo primero que preguntábamos a ver cómo habían sabido y bueno yo creo que sí, seguro porque uno está uno está atento a lo que es el deporte y uno lo vive ¿no? este, a mí me gusta el fútbol de deporte argentino que gana o sea la Leona lo disfruté con la Leona lo disfruté Como con eso más allá que quizás no se logró el objetivo pero son cosas importantes que logra el básquet ¿no? este dentro del plano mundial entonces Hay que valorar toda esa clase de cosas. Nosotros en el fútbol, como dijo este, Sergio, es eh, muy exitista todo, ¿no? Este, si no ganas a veces no, no, no me parecería que no servís. Pero nosotros que estamos dentro de esto, este, sabemos que no es así, Que hay que disfrutar los momentos, que, que a veces se logran los objetivos, a veces no se logran, pero seguramente todos sabemos que en el fútbol, en el hockey, en el básquet, en cualquier deporte, el que... Eh, representa la camiseta de la selección, lo hace de la mejor manera, ¿no? queriendo lograr los objetivos. Dejar eh, claro claro esas cosas, este, y bueno, y disfrutar más que nada de lo que la estadía está. La verdad, descansé. Descansé bastante tranquilo, con la tranquilidad que tenía que tener acá. Este, bueno, esperemos que salga todo bien, necesitarlo hacer. Muchísimas gracias.